Eh, el doctor Dualde ha dejado una huella imborrable que es la bonanza a partir de, de, de las políticas que tenían que ver con, con el tipo cambiario y, y bueno, eso ha favorecido muchísimo a los sectores eh, que más dinamizan la economía eh, en estas regiones ¿no? así que creo que en ese sentido eh, el, el acompañamiento va a ser va a ser muy grande no va a haber, creo yo eh, rival que pueda emparejarse ley y nuestra responsabilidad estará trabajar mucho en el conurbano que es el lugar en donde a partir de la prebenda, a partir de del reparto de, de favores políticos del kirchnerismo se hace un poco más fuerte ¿no? eh, ahí es donde tenemos que dar una, una fuerte pelea y nos estamos preparando para eso bueno, en algún momento lo tuvo también a al apoyo del suelo urbano Urbalde, ¿no? Sí, era otra época, ¿no? Se, se trabajaba sobre todo con lo que tenía que ver con las redes sociales. Y eso lo que hacía era fortalecer el vínculo entre la gente. Hoy, lamentablemente, la cosa se ha tornado muy impersonal. Eh, las relaciones son a través de las tarjetitas de, de débito que le dan a los beneficiarios de los programas. Y la verdad que una... Excelente red como era manzaneras, comadres, que aparte de servir para este, acompañar a las, a las mamás en los primeros meses de embarazo y a los bebés, a los nenes hasta los 6 años eh, y, y que estuvieran bien nutridos y demás, servía para estar informados de todas las problemáticas que, que se daban en los barrios. Por eso también se contenía bastante el tema de las adicciones, el tema de la inseguridad, porque a partir de la referencia que teníamos en la manzanera, nos enteramos que era lo que, era lo que estaba su, sucediendo en su, en su lugar y se trabajaba mucho más vinculado con, con el barrio. Hoy eso lamentablemente no sucede. Eh, los beneficiarios de los programas se anotan en una computadora, al tiempo les remiten una tarjeta y ellos lo único que hacen es retirar el dinero de un cajero, en el mejor de los casos son los beneficiarios quienes lo retiran pero hay otros casos en donde quienes lo retiran son los punteros políticos, porque se quedan con esa tarjeta y después reparten en mucho, en, en muy, mucho menos dinero eh, a los beneficiarios obligándolos a veces a ir a manifestaciones, bueno distintas cosas que uno a diario ve ¿no? ¿es bien con urbanos y sí, eso en el conurbano fundamental y eso eh, Mendoza, en Formosa ¿tabes? sí, en las grandes ciudades sobre todo ¿no? eh, en, en Formosa lo que lo que también hacían era retenerle los documentos, los DNI para llevarlos a votar, sobre todo a las comunidades aborígenes uh -huh. eso es cierto, eso también ha sucedido en el interior del país en las grandes ciudades sucede este tipo de cosas porque se lucra con la pobreza ¿no? en el caso de Venega hubo una, una, una serie irregularidad de parte del juez que, que estaba movido solo por una intencionalidad política Como nos tiene acostumbrado este juego digo, no, no estoy diciendo nada nuevo. Y se maneja de esa manera. Él tiene gente procesada, con, con, con o semiplena prueba de que, de que han cometido ilícitos muy, muy grandes y están en libertad. De hecho, les los autorizan a salir del país de vacaciones, eh, por, por poner un nombre, hablo de Jaime. Y, y en el caso de Venegas, que no tenía proceso alguno anterior a, a su detención, intempestivamente se presentan en el, en el gremio y sin indagarlo, sin digamos tener en cuenta las medidas procesales que habitualmente se tienen en estos casos, se lo detienen. Se lo aprenden, lo detienen, lo indagan, el hombre declara. Ustedes saben que hay un principio, yo soy abogado, hay un principio eh, que tenemos nosotros que si uno este, tiene alguna dificultad lo primero que hacen es declarar, porque es un derecho que tiene. Bueno. Eh, Venegas, lo primero que hizo fue declarar, incluso sin saber cuándo iba a suceder, porque la indagatoria se suponía que iba a ser el lunes, al final la pasaban para el sábado, pero fíjense cómo serían los pocos elementos que tenía el juez, que lo tuvo que soltar al otro día con lo cual nosotros lo que estamos diciendo es que lo único que se buscó era que el gobierno tuviera la foto de Venegas que un dirigente sindical de reconocida eh, eh, pertenencia al, al, al sector al que nosotros pertenecemos, ¿no? al dualismo, para perjudicar eh, al espacio. Esto es lo que nosotros creemos. Es más, se va a demostrar en no mucho tiempo que no había ningún mérito para que Venegas estuviera detenido. ¿sí? Y no va a tener ninguna dificultad en esa causa.